todo Jesúspotente por si mí vamos a buscar la siguiente sección según san juan evangelio según san juan capítulo 12 versículos del 30 al 33 versículos del 30 al 33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 En la cruz excelsa, vamos a buscar número 237, número 237, entonamos este himno, la cruz excelsa, nos ponemos en pie hermanos para cantar, esta alabanza a nuestro Dios, 237. a ir oración y esperamos a los hermanos que pasen a recoger las ofrendas gracias te damos Señor una vez más por el privilegio que tenemos de estar en tu casa, gracias Padre porque podemos recordar todo lo que has hecho por nosotros, gracias por el privilegio que tenemos de estudiar tu palabra Señor y ir viendo cada detalle de tu vida aquí en la tierra Señor, todo lo que hiciste por salvar al mundo, gracias Señor y gracias por este grupo de hermanos que estamos reunidos, te pedimos que en esta mañana podamos a todos salir bendecidos de tu casa Señor, aquellos hermanos que aún no han llegado que puedan llegar con bien Señor, también te pedimos por las ofrendas, bendícelas Señor, si nos hagas grandemente en tu obra, te pedimos esto y agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús Amén, pueden sentarse hermanos Sí, sí. leemos los versículos 34 al 36 San Juan capítulo 12 34 al 36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 vio, Jesús es la luz del mundo. Mas en las tinieblas la gloria brilló. Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no quieres perder. Gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver. Jesús es la luz del mundo, si ciego te encuentras en la oscuridad, Jesús es la luz del mundo, te manda a la parte y verá su verdad, Jesús es la luz del mundo, ven a la luz, no quieres perder, gozo perfecto, Ciego fui, mas ya puedo ver. Jesús es la luz del mundo. En día la noche se cambia con él. Jesús es la luz del mundo. Irás en la luz y a su luz eres fiel. Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no quieres ver. perfecto al amanecer yo ciego fuimos ya puedo ver Jesús es la luz del mundo ni soles ni lunas el cielo tendrá Jesús es la luz del mundo de su rostro lo iluminará Jesús es la luz del mundo, ven a la luz, no quieres perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, más ya puedo ver, Jesús es la luz del mundo. Ahora vamos a pedir nuestro pastor que pase y nos traiga la predicación. Muy buenos días hermanos, Dios les bendiga, vamos a estar una vez más en pie vamos a mantener nuestra Biblia abierta en el Evangelio según San Juan capítulo 12 ahí donde hemos estado en las ocasiones y vamos a continuar donde nos quedamos justamente el pasado jueves Juan capítulo 12 aunque el tema de esta mañana comprende los versículos 27 al 36 será muy bueno que consideremos los versículos previos, especialmente los versículos 23 al 26 que también hemos leído en esta, en esta mañana. Voy a leer solamente versículos 23 al 26 y después oramos. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto.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 Esperamos Dios que aquí podamos afirmar como es el propósito del libro, que tú eres el hijo de Dios, que creyendo en ti podamos asegurar que tenemos en ti también la vida eterna. Oramos Dios que en esta mañana tu palabra sea de confort a nuestro espíritu, a nuestra alma, tu palabra nos avive, nos anime. nos dé confianza, nos dé esperanza en tus promesas bienaventuradas. Pedimos, Dios, tu bendición sobre este tiempo, sobre el tiempo de la Escuela Dominical, sobre este día, el Día del Señor, que sea un día pleno en el que podamos tener y mantener comunión contigo. Nos encomendamos en tus manos, te damos gracias. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Estamos en el tiempo transcurriendo en la última semana del Ministerio Terrenal de Jesús y como recordaremos, una, una, gran, una gran expectativa fue creada en la mente y en el corazón de las multitudes cuando personas comenzaron a dar testimonio acerca del evento de la resurrección de Lázaro. Tantos testigos que había de aquel acontecimiento, y era un acontecimiento tan singular, tan espectacular, que la fama de Jesús se extendió de inmediato porque lo que se había realizado en el caso, en el caso de Lázaro uh, era, era totalmente increíble y resultaba a la luz de toda lógica y de todo entendimiento humano imposible. Un hombre de cuatro días de muerto había resucitado. Estaba ahora eh, vuelto a su familia y estaba además en la, en la mesa participando en la cena en aquella ocasión en la casa de Simón. Y las personas estaban tan expectantes respecto de si esto hizo ahora ah, imponiendo su poder sobre la muerte, ¿qué cosa más no podrá hacer? Y entonces vinieron, estaban tan convencidos que era en efecto el Mesías prometido, que era el rey de los judíos, que era el libertador, de su esclavitud, que dice la palabra de Dios que al siguiente día personas, grandes multitudes vinieron a, a la fiesta y al oír que Jesús estaba allí, tomaron ramas de palmera y comenzaron a exclamar, hosanas bendito el que viene en el nombre del Señor. Había un gran júbilo, no solamente por la fiesta, pero especialmente porque, repito las, las uh, expectativas fallidas tantas veces De los discípulos comenzaban a cobrar vida en la persona de Jesús y sin duda ellos decían, este es el Mesías, este es el Mesías. Sus enemigos se sorprendieron de la popularidad de Jesús y dice la palabra que los fariseos dijeron entre sí, mirad, el mundo va tras él. Parece que ah, estarían diciendo, hemos fracasado en nuestro intento, no hemos logrado reprimir y detener la influencia de este sobre el mundo, lo cierto es que el mundo va tras él. Vinieron algunas personas gentiles, como se veía el jueves pasado, entre los griegos, que vinieron también a adorar a la fiesta y deseaban conocer al Señor, y a propósito de, esa, de ese entorno, entonces el Señor Jesucristo hace esta declaración, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Tal vez el Señor había visto alguna canasta llena de semillas, quizá tomó la ilustración de las semillas del trigo y hizo una referencia y dio una ilustración que me parece que es bastante instructiva para nosotros también en esta en esta mañana. Y Él dijo, de cierto, de cierto os digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pareciera que el Señor comienza a echar una especie de balde de agua fría sobre el fervor de aquellos que pensaban que la que la vida cristiana, que la ruta de, del Cristo, del Mesías, sería una ruta de tantos, de tanto éxito, de tanto bienestar, de tanta bendición. Que ellos dijeron, pues mira, nos conviene seguirlo, nos conviene ser de, del grupo de él, nos conviene estar cerca de él, tal vez nos conviene ya comenzar a hacer el reparto de las posiciones una vez que él tome la posesión política del reino. ¿Qué habría querido decir el Señor cuando enseña del grano de trigo cayendo a la tierra? Está no solamente anticipando el evento de la muerte, pero está diciendo también la clase de muerte que él había de enfrentar y está diciéndonos a nosotros, a usted y a mí, la clase de vida que tenemos que vivir y la clase de muerte que tenemos que morir si es que en verdad queremos vivir a la semejanza de él. Es necesario caer a la tierra. Contradice todo lo que se había dicho. No hay eh, nadie que antes se habría atrevido para a, hacer un llamado a las personas diciéndoles, mira, si tú quieres vivir a plenitud, necesitas caer a la tierra. La primera cosa es caer a la tierra, colocarte en una posición y en una condición de humillación Si es que en verdad quieres ser exaltado, si quieres eh, ser alguien, si quieres eh, sobresalir de alguna manera al estilo de la manera que Dios quiere, si quieres trascender desde la tierra hasta el cielo y desde este tiempo hasta la eternidad, la primera cosa que tienes que hacer es caer a la tierra, es conocer el polvo de la tierra, es morder el polvo de la tierra. Tienes que caer. Si tu mente está allí en la esperanza de, de, de una vida renovada y de una vida transformada que va de la esclavitud política a la libertad política, que va de la pobreza material a la riqueza material, la primera cosa que tienes que hacer es cambiar tu manera de pensar, es eh, dejar de lado esas expectativas, es otra vez caer en la posición y en la condición de la humillación, caer a la tierra. Pero no solamente es el hecho de caer a la tierra, pero es el hecho de morir. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere. Y comienza el Señor a ser más explícito en el tema de la muerte. La mayoría uh, de nosotros, querramos o no, uh, pensamos algunas veces en el tema de la muerte y en alguna forma nos inquieta. Hablamos muchas veces como creyentes de la muerte, como el paso al encuentro con el Señor, pero todavía probablemente nos encontramos, como dijera el apóstol Pablo, en un estrecho. A la hora de pensar en el tema de la muerte, en alguna forma nos asalta algún temor. Porque lo cierto es que la gran mayoría no queremos morir. Pero el Señor dice, es necesario, si va a haber fruto, es necesario morir. Si vas a producir, es necesario morir. Y dice el Señor, si no mueres, como el grano de trigo que no muere, se queda solo. Pero para que el grano de trigo pueda dar fruto, tiene que primero caer a la tierra y tiene que morir. Y nos preguntamos nosotros qué querría decir. Señor. Sí, tal vez podemos re relacionarlo y decir, pues está hablando de su muerte. Y en efecto está hablando de su muerte. Pero al hablar de su muerte también está hablando de nuestra muerte. No solamente está a, hablando y, y relacionando nuestra muerte física, pero seguramente está hablando de nuestra muerte espiritual cuando vemos en el verso 25 que dice, el que ama su vida. Y está hablando en este sentido de perder, y está hablando en este sentido de renunciar, está hablando en este sentido de morir. Está hablando el Señor de si queremos realmente vivir, tenemos que morir. Esas expectativas que la multitud tenía, ¿por qué se desprendían de sus mantos y cortaban las ramas y las ponían al paso del Señor? Porque pensaban al fin. seremos libres al fin seremos alguien al fin tendremos algo propio al fin podremos realizar nuestros anhelos fallidos durante tantas generaciones por fin se nos hará justicia que lejos estaban de imaginar que el señor no estaba hablando ni de esa libertad ni de esa justicia ni de ese bienestar ni de esa paz Aunque sí hablaba desde luego de paz y de justicia, pero no de la clase que ellos imaginaban. Y por eso les comienza a hablar en términos de morir para vivir. Y todavía en el versículo 26 les hace una invitación a ellos como a nosotros. Si alguno me sirve, si estás pensando en una posición en el reino, si anhelas... la derecha o la izquierda, a mi lado. Si deseas participar en el reino, sígueme. Sígueme. ¿Y en qué ruta, Señor? Sígueme en la ruta que lleva a la cruz. Y la cruz que lleva a la muerte. Y la muerte que lleva a la, a la victoria. Sígueme. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y ¿Sabes una cosa? La meta alta del que me sigue y del que me sirve es que mi Padre le va a honrar. El anhelo más precioso que debes buscar en seguirme y en servirme es recibir la honra de mi Padre. Ese es el tesoro mayor y eso es lo que debes buscar. Esta mañana el tema para la predicación es exaltando la muerte de Cristo, exaltando la muerte de Cristo. Y la proposición es porque Cristo venció a nuestros enemigos en la cruz. Debemos exaltar su muerte mediante una vida que refleje su luz. porque Cristo venció a nuestros enemigos en la cruz y ya podemos estar pensando en nuestros enemigos y en el postrer enemigo que es la muerte, dice la palabra. Debemos exaltar la muerte del Señor mediante una vida que refleje su luz. Vamos a ver uh, cuatro aspectos de cómo es que la muerte del Señor trajo fruto para nuestro beneficio. Número uno, porque enjuició al mundo En la cruz. Esto es lo que está diciendo el Señor Jesucristo en esta porción, entrando ya en el pasaje del versículo 27. El Señor dice, ahora está turbada mi alma. Hay un cúmulo de emociones en el Señor en los últimos días. Como decíamos la semana pasada en la, en la, en la muerte de Lázaro, el Señor después de que escuchó la expresión de, de Marta y de María... y de las y de los discípulos que habían venido para consolarlos se conmovió, se estremeció hasta sus entrañas, se compadeció, el Señor se emocionó, decíamos ah, hablando de esa de esa emoción singular que el Señor había experimentado a causa de la falta de visión y de entendimiento de la resurrección de sus discípulos. Y en esta ocasión Lo que encontramos igualmente es una emoción especial en, en, el, en el Señor, en el versículo 27, cuando Él dice, mi alma está turbada, mi alma está conmocionada, mi alma ahora mismo está perturbada, mi alma está pasando por una emoción y por una sensación de tristeza, de dolor, de sufrimiento. Mi alma está agonizando. El proceso uh, de, de este paso del Señor al Calvario, a la cruz, le permite comenzar a experimentar el rigor de la proximidad de su muerte. ¿Cómo es que el Señor trajo juicio al mundo en la cruz? En, el, en la medida de que el Señor nos muestra la ruta precisamente de lo que, de lo que es morir, Para vivir, y en el proceso, los primeros pasos que el Señor da son pasos de, de agonía, son pasos de dolor, son pasos de, de enfrentar, son pasos uh, difíciles de dar, diría yo. Hay una, hay una transición en lo que el Señor está diciendo aquí para enseñar a sus discípulos. Si quieres vivir, tienes que morir. Y, y cuando tú tienes que morir, primera cosa que tienes que hacer es, es pensar en la muerte. Y cuando piensas en la muerte, no puedes evitar experimentar los rigores de lo que es pensar en la muerte. Cuando usted piensa alguna vez en la muerte, probablemente piensa... de qué manera voy a morir, cuándo voy a morir, iré a sufrir cuando voy a morir, habrá agonía en mi muerte, mi muerte será instantánea, mi muerte será quizá dolorosa, sentiré pena en enfrentar la muerte, etcétera, etcétera. Pero en cualquiera de los casos la muerte nos inspira a considerar, a, a pensar en alguna manera la muerte es una realidad, es una realidad a la que estamos llamados a pasar, es una realidad a la que estamos llamados a enfrentar. Y el Señor Jesucristo en toda su humanidad, por más que sí era Dios, también era humano, está diciéndonos en esta, en, en, en esta porción, ahora, a la hora de que voy a enfrentar la muerte, mi alma, está turbada. No deberíamos entender que su alma estaba asustada, pero sí deberíamos entender que el Señor sí está pensando en la realidad, en lo que implica, en lo que significa morir. Juan lo presenta de esta manera, pero los evangelios paralelos dicen... Que el Señor estaba en verdad en una condición de agonía, tal era su agonía que los evangelios dicen que el Señor experimentaba una especie de sudor que emanaba como gotas de sangre de su propio rostro. La Biblia dice que el Señor estaba angustiado hasta el alma. La palabra de Dios dice que el Señor exclamó diciendo, Padre, si ¿sí es posible que pase de mí esta copa. experimentaba el momento como de un cáliz amargo. El enfrentamiento de la muerte, sin duda, es doloroso, cualquiera que sea la condición o la circunstancia. Y el Señor está diciendo, mi alma está turbada. La ruta que, que implica y que lleva a la muerte pasa por una etapa preliminar de agonía, de agonía, de sufrimiento. No es así solamente en el caso de la muerte física, pero lo es también en el caso de la muerte espiritual. hermano cuando el señor nos habla de morir habla de, de morir a nuestros deseos a nuestros anhelos a, a, a nuestros planes a nuestros proyectos personales que en la mayoría de las ocasiones se traducen en planes y proyectos egoístas usted y yo tenemos seguramente algunos planes todavía para realizar y la mayoría de, de las personas usted y yo pensamos que y, y esperamos que lo que nos falta todavía por realizar sea Si ha logrado con creces lo que se había propuesto, estoy seguro que usted todavía piensa que lo que sigue sea mejor. De acuerdo a sus ideas y de acuerdo a sus expectativas, usted todavía espera verse realizado como profesional, como padre de familia, como hijo, como estudiante, como lo que es y como lo que quiere ser. Se quiere ver realizado. Pero se enfrenta y se encuentra con el Señor y el Señor le dice, mira, me quiere seguir. Comienza por cargar la cruz y comienza a morir, y comienza a morir. Es decir, entra en el tiempo de la agonía y vas a ver que cuando tú comienzas a disponer, a renunciar, a dejar a las cosas con las que has vivido, aquellas cosas a las que ya te has adaptado, aquellas cosas que has hecho muy tuyas, aquellas que son tus posesiones, es probable, es probable que son amistades, probablemente son anhelos, tal vez son realidades que tú ya has comenzado a experimentar y a disfrutar, y el Señor dice, vas a tener que desprenderte de algunas de esas cosas vas a tener que renunciar a algunas cosas y la renuncia y el desprendimiento de las cosas que nosotros tenemos como muy nuestras y que queremos para nosotros es un proceso agónico. Y no sé usted, pero algunas veces cuando usted comienza a pensar en dejar ciertas cosas que usted sabe que el Señor le pide dejar comienza a sentirse perturbado. ¿Por qué tengo que renunciar a esto que me agrada tanto? Ahora está turbada mi alma y el Señor está diciendo, Padre, note lo que, lo que dice el texto. Padre, sálvame de esta hora. ¿Habrá alguna otra posibilidad? ¿Habrá una, alguna posibilidad de pasar de largo, el enfrentar el, el, el dolor y el sufrimiento de la muerte? Otra vez, no es una renuncia hacerlo, porque nosotros vemos la afirmación y la determinación de la parte final del versículo 27, cuando el Señor dice, más para esto he llegado a esta hora. Pero sí nos está ilustrando la transición que implica, hermano, el desprendimiento y la renuncia de las cosas que nos son muy propias y que nos resultan muy cómodas a nosotros. ¿Qué cosas son lo que forman el cúmulo de nuestras posesiones? ¿Por qué cosas ante al enfrentamiento de la agonía, del desprendimiento nos damos la misma opción que el joven rico. Y por cuanto tenía muchas posesiones, se volvió y se fue. Triste, sí. Porque no estuvo dispuesto a soportar la agonía de renunciar a sus posesiones. Hermano, probablemente por no enfrentar el Getsemaní, tampoco podemos enfrentar el calvario. Porque no estamos dispuestos a pasar la transición de doblar nuestra rodilla en la piedra del jardín para pedir al Señor, Señor, no sea como yo, sino sea como tú. Estoy dispuesto a pasar el tiempo de la agonía. Al enfrentar la muerte es probable experimentar el rigor de la proximidad de la muerte. Y el Señor nos está diciendo, si vas a morir un día a las cosas personales, a las cosas terrenales, a las cosas que te son propios, vas a comenzar a experimentar la agonía. Pero sabe una cosa, el Señor es, es, enfrentó la agonía, pero no lo hizo solo. Dice la palabra de Dios que los ángeles del cielo le servían. le fortalecían, le ayudaban y la misma promesa tenemos nosotros de parte de él en el valle de la sombra al tiempo de enfrentar la muerte. Tanto la muerte física como la muerte espiritual. Pablo experimentaba la muerte espiritual todos los días. cuando nos dice en esa porción tan conocida de Gálatas capítulo 2 y versículo 20, recuerda cómo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, con Cristo estoy crucificado. ¿Y qué es lo que, lo que Él dice está crucificando? Está crucificando la carne con sus deseos, mis deseos personales están en la cruz, allí están puestos, Mis anhelos, por más positivos que sean, están rendidos al pie de la cruz. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Lo que vivo, no lo vivo para mí. Lo vivo para aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es agonía. Eso es agonía. Y esa es la, la, la agonía que nosotros Uh, tenemos que pasar en, en ese sentido hay juicio también para nosotros en ese sentido el señor dice mira este es mi juicio respecto de lo que es enfrentar la muerte en el en el proceso de la muerte si sí hay dolor en el proceso de la muerte si sí hay sufrimiento y si tú me quieres servir me tienes que seguir y si tú me vas a seguir vas a ir conmigo hasta la cruz Si sí vas a gozar, hay tantas bendiciones que son consecuentes a seguirle, pero vas a sufrir. El mal llamado Evangelio de la prosperidad hoy nos dice todo lo contrario, pero no es esto lo que enseña. Esto no es lo que enseña la palabra de Dios, porque el Señor otra vez, refiriendo al grano de trigo, dijo que caiga a la tierra y que muera. para que no quede solo, solo cuando muera, es cuando va a llevar mucho fruto, mucho fruto, experimentando el rigor de la proximidad de su muerte, pero allí un, uno de los frutos, de los muchos frutos que tenemos nosotros, gracias a la muerte de Jesús, es que encontramos al Señor en la, en, en la cruz, enfrentando la condenación de la muerte por nuestros pecados. En el inciso B, enfrentando la condenación de la muerte por nuestros pecados. Está el Señor allí, en efecto, en la cruz, muriendo nuestra muerte. Ahora, en el sentido material y en el sentido físico, el Señor ya no está en el Getsemaní experimentando el rigor de la proximidad de la muerte, ahora está en el Calvario, sobre la cruz, experimentando la muerte misma. Las personas uh, que estaban al pie de la cruz confirmaron y certificaron en efecto: el Señor sí murió, el Señor sí estaba muerto. Hay certificado médico respecto a la muerte de Jesús. Era necesario que muriera. Y cuando pensamos en la escena de la muerte de Jesús, cuando, cuando nos ubicamos, no solamente en la escena, pero también en el propósito de la muerte de Jesús. Y cuando nos, eh, nos damos cuenta que la muerte de Cristo es muerte vicaria, y con eso estamos diciendo que es una muerte sustituta, es la muerte que nosotros teníamos que morir. Es la muerte que es la paga por el pecado. Es la muerte que libera de la culpa y por consecuencia de la condena. Es, eh, esa muerte, el Señor la está enfrentando. El que no tenía pecado, dice la palabra de Dios, Dios lo hizo pecado. Y usted puede imaginar, hermano, lo que eso significaba para el Señor que es santo. Dice la palabra de Dios que la ira de Dios cayó sobre él porque fue hecho pecado. Pero fue así para que se pudiera decir ninguna condenación hay. para los que están en Cristo Jesús, porque Él enfrentó nuestra condenación y sufrió nuestra muerte. Allí está el Señor enfrentando la muerte. Pero su muerte en la cruz está representando desde luego un juicio y lo está haciendo para la gloria de Dios. Note usted el versículo 27 otra vez, ahora está turbada mi alma y qué diré Padre sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Verso 28 Padre glorifica tu nombre, glorifica tu nombre y al enfrentar la muerte la muerte de Cristo se está suscitando, está sucediendo para traer gloria al nombre de Dios. Dios dice, pues mira, yo he glorificado mi nombre ya. Y como sabemos, recién había sido glorificado el nombre de Dios en la muerte de Lázaro. Esta muerte No es para muerte, es para la gloria de Dios Y la muerte de Lázaro y la resurrección de Lázaro Había traído la gloria de Dios Y las personas como dije al principio Se habían reunido para, para reconocer el poder y, y la gloria de Dios Al ver la resurrección de Lázaro Pero el Señor está diciendo Glorificaré otra vez mi nombre Otra vez mi nombre será glorificado Y el nombre de Dios sería glorificado precisamente en el momento, al instante en el que el Señor Jesucristo expira en la cruz del Calvario. En su muerte, Dios es glorificado. Pero ahí, justamente, en la muerte del Señor, no solamente es glorificado Dios. Pero nosotros, los hombres, como dice a uh, los ángeles que anunciaron el nacimiento de Jesús, el nacimiento de Jesús fue para la gloria de Dios en las alturas, pero en la tierra para traer la paz a los hombres. Y la paz a los hombres, la paz con Dios a los hombres se hizo efectiva. ¿Dónde? En la cruz, en la cruz. Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo en la cruz. Pero no solamente eh, no, enjuicia al mundo enfrentando el rigor de la proximidad de su muerte o experimentando el rigor de la proximidad de su muerte, enfrentando la condenación de la muerte por nuestros pecados, pero ejecutando juicio al mundo para consumar o por consumar su misión, ejecutando juicio al mundo. Dice la palabra, versículo 30 y 31. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz. Aquella voz que dice, pues voy a glorificar mi nombre otra vez, dice el Señor, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Vea conmigo el verso 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y en su muerte... el Señor ejecuta un juicio universal a todo el mundo. Al colocarse en el centro de la historia de la cronología humana, todo está alrededor de Jesús en el antes y en el después. En la cruz de Cristo, Encontramos o la salvación o la perdición. O la cruz de Cristo es para salvación a todo aquel que cree o es piedra de tropiezo y de desmenuzadero, dice la palabra de Dios, para el que no cree. Ahora, todas las personas sin excepción tendrán que manifestar una reacción y dar una respuesta a la cruz de Cristo, porque Él dice en esta porción, he traído juicio a este mundo. He traído juicio a este mundo. El juicio ya ha comenzado cuando la muerte en el Calvario se ha consumado. El juicio se abrió para todas las personas, todos. Estábamos condenados y la corte celestial entra en actividad cuando Cristo muere y trae el llamamiento a todos a un juicio. Alguien me preguntaba uh, esta semana sobre el tema de la resurrección, de que la palabra de Dios habla y me preguntaba si la resurrección era uh, para todos y en verdad todo mundo resucitaríamos y la Biblia dice que sí, hay resurrección para vida y hay resurrección para muerte, hay resurrección del creyente y hay resurrección del no creyente, hay comparecencia a juicio del creyente en un juicio y hay comparecencia a juicio del no creyente, todo esto comienza allí en la cruz, el Señor al consumar su muerte en la cruz de Calvario trae el peso del juicio sobre toda persona quiera o no la persona, crea o no la persona, el juicio ha llegado. Se ha abierto el expediente y allí está el nombre de cada persona a comparecer en ese juicio, a dar respuesta, qué hace, qué hará con la persona de Jesús. Ahí mismo en el Evangelio, según San Juan, note lo que dice la Escritura, capítulo 5 de Juan. Dice desde el verso 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Lea conmigo el versículo 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Siga leyendo hasta el 29 conmigo.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 Ahora todos, sin excepción, dice la palabra de Dios, experimentaremos una resurrección. O resurrección de vida, o resurrección de muerte, pero no hay excepción. No hay nadie, absolutamente nadie, excepto que viva cuando el Señor venga, en cuyo caso, dice la palabra de Dios, será transformado en un instante y levantado para encontrarse con Él. Ninguno más. Dejará de experimentar. el evento de la resurrección para venir delante del Señor en juicio o para vida o para muerte esto es uh, lo que está diciendo la, la la palabra de Dios en esta en esta porción en la cruz se enjuició al mundo pero en la cruz número dos expulsó al príncipe de este mundo. Allí en, en, en la cruz fue necesaria que, se, que, que pasara el evento de la cruz para que comenzara a haber fruto. Y, y el fruto, hermano, uno de los frutos de lo que nosotros deberíamos gloriarnos, más allá de Uh, de, de saber que murió por nuestros pecados también hay otros efectos que se produjeron allí en la cruz como resultado de la muerte de Jesús y uno de los efectos lo refiere precisamente este versículo 31 de Juan 12 cuando dice el juicio ahora es el juicio de este mundo pero también añade ahora el príncipe de este mundo será echado fuera En su muerte, Jesús, perdón, evitó que Satanás cumpliera su propósito. Inciso A, evitó que Satanás cumpliera su propósito. ¿Cuál era el propósito de Satanás? ¿Cuál era el propósito del diablo? ¿Recuerda usted todavía la escena allá en, en la, eh, en aquella noche, en la celebración De la cena pascual. Con sus discípulos. Dice la palabra de Dios que el diablo. Entró. En el corazón de Judas. Y Judas. Movido por esta. Por esta influencia. Diabólica. Entregó. y traicionó a su maestro. Es una maquinación, es una intención del enemigo por frustrar el plan y el proyecto de Dios, y la misión de Jesús. No es aislada, no es única, es deliberada y es reiterada a lo largo de la historia, desde el Edén hasta nuestros días y hasta el último día. Pero lo que podemos decir es que aquella sentencia que la palabra de Dios refiere en Génesis 3.15 respecto de cómo el enemigo sería derrotado, sería vencido, sería golpeado en la cabeza para no darle posibilidad de vida, sería echado fuera, se cumple en esta porción en la cruz de Calvario cuando dice el Señor Jesucristo, ahora el príncipe de este mundo ha sido desterrado. Ha sido expulsado, ha sido derrotado, ha sido frustrado su programa y su plan. El plan de evitar, el plan de destruir, el programa de Dios no se cumplirá jamás porque la victoria ya está dada. El Señor ha evitado en la cruz que Satanás cumpla su propósito contra Dios, contra Jesús y contra nosotros. Y esto debe ser motivo de gozo para nosotros. Y este es un fruto de la muerte de Jesús. Cuando Jesús murió, ¿qué uh, serie de paradojas encontramos nosotros en este capítulo? Y esta es una de ellas, cuando Jesús murió, cuando se podría pensar que el enemigo es justamente cuando Jesús venció y el enemigo quedó derrotado, quedó expulsado, como dice la palabra de Dios. Fue echado, fuera, fuera, Del plan de Dios. No lo puede frustrar de ninguna manera. Inciso B. Eliminó el arma con la que el diablo podía engañarnos. ¿Y cuál es el arma con la que el diablo podía engañarnos? Con la que trata todavía de engañarnos. Pero, pero esa arma perdió todos sus efectos. ¿Cómo es que el diablo puede intentar engañarnos? ¿Cómo puede... Eh, Afectar nuestra comunión con el Señor ¿Cómo puede privarnos del gozo? De esa relación con Dios ¿Qué es la función favorita del diablo? Dice la palabra de Dios que si sí es engañador Pero una de sus armas favoritas es la acusación Que él puede hacer contra nosotros Nos acusa Es el acusador por excelencia Y sabe Nos acusa de ser pecadores. Nos acusa de que habiendo pecado no tenemos ningún merecimiento, no tenemos ninguna posibilidad, ninguna oportunidad. Nos acusa de estar muertos a causa de nuestro pecado. Pero cuando Cristo en la cruz del Calvario murió nuestra muerte, allí eliminó La condenación que el diablo nos quiere imputar, porque ahora ya no hay condenación que pese sobre nosotros, ninguna, ninguna. Eliminó el arma de la condenación, no hay condenación. Y aun y cuando haya una sensación en nuestra en nuestra vida, y aun y cuando haya una carga en nuestra conciencia, esto es solamente lo que el diablo quiere hacer con una con un arma de juguete. Que no tiene influencia. Que tiene apariencia pero no tiene efectividad como arma. El arma de la condenación del enemigo está eliminada y fue eliminada en la cruz del Calvario cuando el enemigo fue echado fuera, fue echado fuera con todo su armamento, con todas sus habilidades, con todas sus argucias, con todas sus artimañas, con todas sus acusaciones. No tiene influencia total y definitiva sobre la vida del creyente porque está vencido y nosotros debemos... Glorificar el nombre de Dios por esa victoria. Eliminó el arma con la que el diablo podía dañarnos y se echó fuera de su corte a Satanás. En la corte del Señor con los suyos, Satanás no tiene parte. Satanás sí tiene parte en el juicio de los incrédulos. Pero Satanás no tiene parte en el juicio de los creyentes. Serán dos juicios diferentes. Los creyentes compareceremos en el tribunal de Cristo. Y no estará allí el acusador. No estará allí el acusador. No habrá allí condenación. Y no será para condenación ese juicio. Estará solamente en la corte de aquel juicio para los que no creyeron. El juicio del gran trono blanco, él será el fiscal acusador. Pero en el juicio del tribunal de Cristo, él no tiene entrada en esa corte. Está echado fuera. No tiene acceso, quedó privada su participación desde el principio. En este principio estaba declarado en el libro de Génesis y en esta porción de Juan capítulo 12 está confirmado el hecho de que el Señor dice ahora mismo la sentencia es el, el acusador estará fuera. Aquí solamente es el juicio en el tribunal de Cristo, es el juicio del de creyente, de las recompensas del creyente. No habrá condenación, no habrá. condenación porque no habrá acusador porque el acusador ha sido echado fuera bendito fruto de la muerte de Jesús es necesario que el grano de trigo cae a la tierra y muera para que haya fruto y estamos viendo los frutos que produjo la muerte de Jesús a nuestro favor pero hay más Número tres, ¿por qué eligió traer a los suyos en la cruz? En la cruz, hermanos, se, se, se firma el decreto del de llamamiento a los que habían de creer. Note lo que dice uh, el texto ahora en el versículo 32. Vamos a leerlo juntos. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Estas son las cosas que están sucediendo en la cruz. Ahora dice el Señor dentro de unos días, apenas, apenas unas horas, al tiempo en que, está, en que está hablando, el Señor sería levantado, sería levantado. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado. Como las personas miraron a la serpiente en el desierto, así todo aquel que mirare al Señor levantado no será avergonzado. La cruz de Jesús es el centro de la predicación, porque es el centro del Evangelio. El evangelio de la cruz es lo que el apóstol Pablo dice, me he propuesto predicar. El evangelio de la cruz es el poder de Dios. Allí en la cruz se explica todo el evangelio, porque allí en la cruz se consuma todo el plan de Dios. La cruz debe ser desde luego al creyente a un motivo de reflexión. No digo que un motivo de adoración, pero debe ser desde luego al creyente un motivo de reflexión donde podemos considerar todo lo que sucedió allí en la cruz de Calvario. Y si sí, eso va, si sí, la cruz es el centro del evangelio, El evangelio exalta las virtudes de Jesús en la cruz. Allí está la virtud suprema de Jesús en la cruz que es la virtud del amor. De tal manera el Señor nos amó que dio a su Hijo en sacrificio en la cruz. Se ofreció a sí mismo por nosotros en la cruz. La expresión de su amor máxima está demostrada, como decíamos la semana pasada, en la cruz. No se reservó ninguna cosa para sí mismo, todo lo dio a nuestro favor en la cruz. Y esto es lo que uh, lo que predicamos cuando hablamos del Evangelio de la cruz, exaltamos la virtud del Señor, que siendo rico se hizo pobre por nosotros, al tomar la muerte y muerte de cruz. Allí en la cruz el Señor eligió traer y atraer a los suyos. Hermano, si, si a un pecador no le cautiva la cruz de Cristo, no le cautiva nada. Si un pecador no puede entender y no se puede conmover a, en, en, el, en el amor expresado, en el amor manifestado en la cruz, no tiene ninguna sensibilidad. En verdad la condición de esa persona es que está muerto y sigue muerto. Pero por la gracia de Dios es cuando el Evangelio de la cruz es predicado y cuando una persona por el Espíritu Santo es motivado y es persuadido y es convencido, es atraído también al conocimiento del Evangelio y a la salvación. Porque el Evangelio exalta las virtudes de Jesús. Ya la predicación del Evangelio, inciso B, los esparcidos de todas las naciones son atraídos. Los esparcidos de todas las naciones son atraídos. Los judíos pensaban que, que todo lo que Jesús hacía, lo hacía solo a favor de ellos. Pero como vimos en el contexto la semana pasada de este pasaje, unos griegos también vinieron a buscar a Jesús y rogaron al Señor diciendo, rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y esa, a propósito de esta, De intención de buscar a Jesús de, de una uh, raza eh, extranjera, extraña al pueblo de Israel, que el Señor Jesucristo dijo ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Los esparcidos de todos los pueblos, de todas las naciones, de todas las lenguas, sin excepción de raza, sin excepción de condición uh, de condición social. serán atraídos por la cruz los que estén donde quiera que estén serán atraídos gracias a que el Señor Jesucristo fue levantado fue elevado en la cruz de Calvario allí él dijo una vez que sea levantado atraeré a todos a mí mismo Y aunque esta expresión todos habla desde luego de la universalidad, de la oportunidad, pero habla también de la exclusividad de aquellos que pueden creer. Y por eso vemos lo que dice o tratamos lo que, lo que señalamos en el inciso C. Los elegidos responden al llamado de Jesús. Todos Entre todos los pueblos, donde se encuentren esparcidos, algunos serán atraídos. Algunos serán atraídos y llegando allí al pie de la cruz, se negarán a creer, se resistirán a creer. Pero otros, siendo atraídos, vendrán para creer. Otra vez sin condición social. pero solo movidos otra vez por la gracia de Dios y movidos por la seducción natural que es la gloria de Dios y admirados desde luego por el amor y la grandeza del amor de Dios y sintiéndose desde luego amados de ese Dios responderán al llamado del Señor porque muchos son llamados, pocos son escogidos, pero escogidos aquellos que responden al llamado y que son atraídos por la cruz. los atraídos por la cruz de Jesús. Cuando sea levantado atraeré a todos, a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Algunos entendieron, dice la palabra de Dios, muchos no entendieron. Muchos de los que estaban allí simplemente dijeron: Nosotros leemos en la ley de tal manera y no podemos entender. Su centro estaba en la ley, su centro estaba en las obras, su centro estaba en su justicia propia y no en la justicia de Dios que es por medio de Jesús. Porque eligió traer a los suyos en la cruz. A través del evangelio, los esparcidos vinieron. Y de entre los que estaban esparcidos y vinieron, se puede ver allí a los elegidos respondiendo al llamado de Jesús. Número cuatro. ¿Qué otro beneficio, qué otro fruto, qué otra ventaja podemos desprender de la cruz de Jesús? ¿Por qué exaltar su muerte? porque enciende la luz en la vida de los creyentes. Verso 35 dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Ya una vez y otra vez el Señor había hecho referencia a que Él era la luz. Ya en los, en, en los días de la fiesta de los tabernáculos, las luces se habían encendido y el Señor había dicho, soy la luz del mundo. Ya, Juan el Bautista había referido, yo no soy la luz, pero va a venir la luz. Y ahora el Señor dice, entre tanto que la luz está entre vosotros, andad en la luz. Allí en la cruz del Calvario se encendió la luz para el mundo. A su momento cantamos ese himno en la parte uh, devocional, Jesús es la luz. del mundo Jesús es la luz y él, y él dice anda entre tanto que tenéis luz para que no seas sorprendido por las tinieblas porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va el evangelio dice Pablo escribiendo a los corintios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable Y porque somos sacados de las tinieblas a su luz admirable, estamos llamados a ser la luz del mundo. Y porque estamos llamados a ser la luz del mundo, debemos andar como de día y no como de noche. Y si es en verdad que nosotros apreciamos lo que pasó en la cruz, entonces nosotros debemos saber allí en la cruz se hizo la luz. Y nosotros como creyentes debemos vivir bajo la influencia de la luz. Palabra de Dios dice en esta en esta porción, y esto es lo que hace la diferencia entre el que cree y el que no cree, dice el verso 36, entre tanto que tenéis luz, creed en la luz. ¿Qué más dice? Para que seáis hijos de luz. Note usted que ahora a los hijos de Dios, a los creyentes, a los que han sido apartados, a los que han sido purgados sus pecados allí en la cruz, a los que han creído, tienen una nueva denominación. Y estos son llamados, hijos de luz. Y tenemos que preguntarnos en esta, en esta mañana, hermano, si en verdad correspondemos a este título, hijos de luz, hijos de luz. Nosotros que en otro tiempo andábamos conforme a los Designios a los deseos a las reglas al la, al al patrón de este mundo mundo entenebrecido caracterizado por las tinieblas. Ahora dice la palabra de Dios, porque allí en la cruz, paradójicamente, cuando se hicieron las tinieblas, el Señor expiró, o cuando expiró el cielo, se oscureció, y ante la oscuridad natural. En la tierra se estaba iluminando en el cielo y en el corazón de los creyentes la luz del mundo. Estaba reflejándose y proyectándose la luz del mundo para que tuviésemos nosotros la oportunidad de escoger andar en la luz. Él nos eligió sí y nosotros por esa razón debemos escoger la luz. y reprender las tinieblas en el inciso A escoger la luz y reprender las tinieblas esa es la condición de aquel que en verdad en verdad ha creído el que ha creído no anda en las tinieblas anda en la luz y el Señor dice pues entre tanto que estoy ah, en, en, entre vosotros anda en la luz y no dejes que te sorprendan las tinieblas no solamente Rechaza las tinieblas, pero reprende las tinieblas. Ejerce un, un poder de resistir a las tinieblas, de distinguir entre la luz y las tinieblas, de hacer separación entre la luz y las tinieblas, para que seas considerado como hijo de luz. solamente se escoge la luz y se reprenden las tinieblas pero se evidencia en las obras de la luz en la vida del creyente la, la vida del creyente hermano tiene que ser una vida que se expresa en su forma en su estilo de vivir otra vez como decíamos al principio donde comienza todo cuando usted decide entrar en el proceso de morir, comenzando por agonizar, terminando por morir y continuando con resucitar, para andar en novedad de vida, de las tinieblas a la luz. ¿Dónde comienza el proceso? Comienza el proceso otra vez. donde comenzamos a agonizar. Y hermano, tal vez usted uh, no ha entrado en el proceso real de morir porque no ha querido entrar en el proceso real de agonizar. Y agonizar implica otra vez ese espasmo, ese sentir, esa, ese dolor, ese sufrir de decir, dejo estas cosas que son del mundo para andar bajo la influencia de la luz del mundo. se evidencian en nuestra manera de vivir las obras de la luz. Las personas alrededor de nosotros pueden ver la luz en nuestras buenas obras y glorificar a Dios. No es acaso que estamos hablando de exaltar la muerte ¿Y cómo se puede exaltar la muerte? Justamente cuando personas pueden ver nuestra muerte, que es un proceso, la muerte. Cuando pueden ver nuestra agonía. Cuando pueden ver la, la, la tristeza, que después sí se va a convertir en gozo, pero que no puede dejar de ser real el sentido de agonizar para desprendernos de la vieja naturaleza, Y retomar esa nueva naturaleza que es en Cristo, no en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios, porque es por el poder de Dios que somos trasladados de las tinieblas a la luz. Pero es por la determinación nuestra que decidimos andar y reflejar y proyectar las obras a la luz de los hombres para que viendo las buenas obras glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Nuestra razón de morir es la gloria de Dios. Y Dios quiere ser glorificado a través de, de nuestra manera de vivir. No esté esperando, hermano, y esta es la reflexión final que debemos hacer aquel día de morir en el sentido material y físico para decir el día que muera voy a ir a la presencia de Dios. Allá en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Allá voy a disfrutar de las cosas más hermosas que jamás puedo imaginar. Pero el Señor quiere que además de aquella muerte que será natural y que puede no ser si el Señor viene antes, nosotros aquí y ahora comencemos a experimentar la muerte que exalta la gloria de Dios. Y experimentar la muerte que exalta la gloria de Dios es el paso que hay entre la vida vieja y la vida nueva. Así como muerte en el sentido más semántico implica separación, así también la muerte espiritual implicará necesariamente santificación, que es desde luego separación. Porque al final el que decide morir ahora y vivir en la luz entiende que, Que al final del día, la luz prevalece sobre las tinieblas. La luz resplandece y las tinieblas huyen ante la influencia de la luz. La victoria, hermano, se, se comienza a experimentar y se comienza a reflejar cuando nosotros decidimos vivir como hijos de luz. Nuestro llamado, el llamado que el Señor nos hace en esta porción es a comenzar aproximarnos paso a paso en el proceso que nos lleve a una muerte total, a una muerte total, a una crucifixión de la carne con Cristo, para que podamos experimentar una resurrección espiritual y podamos ver la luz haciendo huir, como mencionamos la oscuridad y las tinieblas. En la cruz de Cristo hay tanto salvación para el que cree como condenación para el que no cree. La cruz de Cristo está en el centro para hacer la división y para hacer la diferencia. En la cruz de Cristo se asestó un golpe mortal a nuestro enemigo que está vencido y echado fuera. En la cruz de Cristo se Se expresó el amor cautivante de Dios para todo aquel que cree y atrae a sí mismo al que cree. Y por esa razón, porque en la cruz se hizo la luz, nosotros debemos vivir como hijos de luz. Para eso hemos sido llamados, para ser hijos de luz y andar en la luz. Vamos a estar en pie, vamos a orar al Señor. Mientras oramos, vamos a pensar, a reflexionar. Si mi vida cristiana transcurre solo en las emociones alegres, solo en la experiencia de gozo ocasional, Mi experiencia como cristiano se traduce a tener un pie en las cosas de Dios y otro pie en las cosas del mundo. Porque me parece doloroso poner los dos pies en las cosas de Dios, porque no quiero pasar el Getsemaní. Si no paso el Getsemaní, es que no quiero llegar al Calvario. pero si esta mañana nosotros entendemos lo que el Señor nos quiso decir a nosotros cuando dice si el grano de trigo no cae a tierra y muere queda solo si muere lleva mucho fruto aunque pasar la muerte tiene que ser primero pasando la agonía puede ser doloroso. Padre, esta mañana quisiéramos entender la verdad profunda que encierra tu palabra cuando nos das muestra de que la cruz y la muerte son signos de victoria. Y cuando sí, en toda tu humanidad, expresas tu turbación por enfrentar el sufrimiento y el dolor. Y lo afrontas, porque esa es la voluntad de tu Padre. Que podamos armarnos esta mañana nosotros del mismo pensamiento y del mismo sentimiento. Que podamos determinarnos, ir en esa ruta a Jerusalén. Sí, allí expulsan a los profetas, allí los apedrean y aún allí los menosprecian y terminan finalmente por matarlos. Pero ni aún eso Dios permitió que desviaras ni tu mirada ni tus pasos. Ahora sabemos nosotros también lo que es el proceso de morir al yo, de morir a la carne para vivir al. a ti, al deseo y al designio de Dios. Ayúdanos, Dios, a ir en esta ruta, en este paso, y permite que en este proceso vayamos despojándonos día a día de la vieja naturaleza, haciéndonos del nuevo hombre conformado a la imagen de Cristo. Ayúdanos, Dios, a tomar esa reflexión en esta mañana y a llevar sobre nuestro corazón esa enseñanza, los triunfos de la cruz. que pueden ser también los que podemos experimentar nosotros, no por tu muerte solamente, sino por nuestra muerte. A tu llamado, a tu deseo. Trae bendición a lo que ya se ha dicho en esta, en esta mañana, que tu iglesia sea edificada, que cada uno de nosotros sea desafiado y responda a este desafío. Te damos gracias, oramos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a invitar a los hermanos que van a alguna clase de la Escuela Dominical. Pasen a tomar su lugar. Y los hermanos que se quedan aquí en el auditorio, saluden a los que van a salir. Ah, quizá terminando, ya no les vean en la mediodía. Entonces, es una oportunidad.